de 2 a 4 nacional rock 9 siete plantado el señor Diego eh, Mancusi, Diego Pagani voy a decir Diego Pagani Mancusi Julia pifia mi nombre y vos pifia mi apellido, estuvo bueno ¿Por qué, ¿Por qué dudaste? ¿Tuviste Diego? No, um, no, te iba a decir Pagani el Rock, que fuiste la ah, más no ah, Por okay, eso después okay, terminé okay. diciendo Pagani, no, bueno, por eso. Eh, o te iba a decir Pagani directamente de Frente, ¿ma? frente March. Parece que la compañía Twinkle, Twinkle, Little Rock, ya con el... Little, Little Rockstar, es buenísima. La cancioncita <risa> es Twinkle, Twinkle, Little Star y estas son es Twinkle, Twinkle, Little Rockstar. Bueno. Genial. Yo me quiero dedicar a esto. Hay gente que la tiene. Dejemos todo. Dediquémonos a esto. Bueno, esta empresa anunció la salida de Lula by Renditions of Tool. Tool. La banda, ¿qué dice? Suena. Un disco de versiones para bebés de la banda liderada por Maynard James Keenan. El álbum que sale a la venta oficialmente el próximo 10, 16 de julio, y hay que estar muy atentos, ¿eh? porque quiero, quiero esto. <ríe> Ojalá se filtre antes. Sí, ¿sabes? sí, va a estar seguro. Va a tener covers infantiles de temas como Stingfist, eh, Schism, ¿se dice así? Schism. Schism. Eh, la, mira, la locutora de pregunta más. Lateralus. Oh, Lateralus. Lateralus. Y al que ya fue dado a conocer, como adelanto, que es Sober. Este tema, que está incluido en su disco debut, uh, Undertow, de 1993, es uno de los más oscuros en la ya de por sí sombría carrera de Tool. Su letra dice cosas como, ¿por qué no podemos no estar sobrios? <ríe> qué lindo que lo cante un bebé. Quiero que todo esto empiece de nuevo. Soy un mentiroso sin valor. Soy un imbécil. Solo te voy a complicar. Confía en mí. También vas a caer. Lindo. vamos a engendrar una generación de deprimiditos no vamos a engendrar una generación que ya tiene la vacuna de la buena onda porque al contrario el metal estamos de acuerdo que da buena onda te da te, te da respiro entonces el bebé va a llorar menos después yo estoy convencida o va o va a tener menos berrinches vamos a ver qué pasa después estudio <risa> científico va a tener medio viste donde el bebé le agarra como el berrinche loco ¿Viste? la agarra como la locura. Si escucha a Metal for Babies, seguro que va a estar más tranquilo. Te baja el umbral. O sea, el pibe inconscientemente dice, ok, ¿esto qué me está pasando? ¿Es peor que el tema de Tool <risa> o no? Entonces, como muy, muy pocas cosas son más dolorosas que el tema de Tool, no llora. Vamos a escuchar el tema original de Tool para graficar mejor lo que estamos hablando. El tema es Sober, la banda Tool. Tal vez conozcas la banda por... <risa> Un tatuaje que hizo Cristian Castro. Ah, sí, Así, sí. Ah, sí, sí. de Tool. Está bueno, está buenísimo. Yo, yo, yo lo pasaría para bebés así como está. Pero no, pero por las dudas, por las dudas, para que vaya todo de a poco, como un bebé, como baby step, como se dice también, como una frase en inglés, que dice, pasito de bebé, como ir muy de a poquito, mejor metal para bebés, Tool para bebés. Vamos a ver eh, cuál adelanto, vamos a escuchar el adelanto, a ver cómo es de Tool para bebés. Ah, re lindo. A ver, a ver cómo suena esta misma canción que escuchábamos, pero para babies. Esto es resombrío. Ya. Yo te dije. Va a ser difícil esto. Pero cómo le pones esto al bebé. ¿Qué onda? Ahí está, ves estaba como una cosita. Silofón garpa mundial. Eso, La el, el silofón. ¿eh? Sí, tenés que poner silofón todo el tiempo y ya está, que dormite, nene. Es <risa> Hay que poner un muñequito que golpee un silofón y el pibe se duerme. Que eso es eso de duérmete niño, Se libro. No, olvidate, ah, ponete, compraste un silofón y ya está. ¿Y todo así? Sí, claro Tranquilista Ya estás funcionando Porque me está dando un sueño <risa> Estamos bajando <risa> a todo, ¿no? Por un lado tengo sueño Para. Por el otro me siento mal Con la vida O sea, recién estaba bien Ahora no De repente todo es triste De repente todo es blanco y negro De repente La vida es triste y jodida Quien no te caga te olvida Desperdicié mi vida Y me doy cuenta ahora Soy infeliz No, es verdad, che, no, de, de, no está bueno esto de metal Forever. Este Esta versión no me está gustando Yo te dije, es tool, o sea No, bueno, pero pensé que podía llegar no, no no pueden llegar como un punto medio de que sea metal Pero que tenga como un espíritu metaloso Ah, me está matando Pasa que es metal miendo. y metal Una cosa Pero es que metal. tengo un espíritu, o sea, no te digo el poder Pero, ah, no, para que me... Para que lo está pensado para que te me, me voy a, me, me a dormir un ratito. Corchazo for babies. No, para volver a la versión original, te lo pido por favor. Yo esto lo, le estará haciendo bien las nuevas generaciones. Seamos responsables, una responsabilidad cívica. Estamos engendrando gente horrible, ya te dije. Ah, ok. Bueno. Pero ustedes piensan que esto pasa solamente afuera, no. No, no, hay un equivalente local. Hay gente que lo hace lo hace acá en la Argentina y muy bien. Y muy bien, estamos hablando de Gustavo Zavala, líder de Tren Loco que está en comunicación con nosotros. Hola Gustavo, Maite y Diego te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás gente linda? Todo bien. Radio nacional. ¿Cómo Escuchando es? buena música. Eh, qué bueno. Nos gusta Tool, ¿no? No, no a la hora de la siesta, ¿no? sí. ¿Habías escuchado esto? Esta versión te escucho un poquito bajito, pero te escucho bajo retorno. Nuestro comandante, Pep se está encargando en este momento para que nos escuches correctamente. ¿Esto ver, es así? A que te mejor. Ah, ahí está, muy bien. Ver, eh, ¿Estuviste eh, sí. conocida ya lo de software, de tool? A ver, ¿para a ver te perdí de nuevo. Estoy... Ah, pero es una cuestión de señal. Sí, ahora te escucho mejor. Perfecto. Algo no, si te escuchaste, si habías escuchado software de tool. Sí, sí, sí, sí lo he escuchado, sí me gusta... No la versión para bebés, pero la original es tremenda. Una banda que me gusta mucho, Tool. La verdad es que me parece maravillosa la idea de metal para bebés, porque realmente el metal es algo que es importante que, que, que uno... Nosotros le damos mucha importancia al metal en este programa. Hemos tenido también muchos nuevos adeptos al metal, gracias al espacio que le damos al metal en el programa. Y que el metal también pueda ser de alguna manera inducido, o desde chiquito, me parece que hace bien. Vamos a poder tener una mejor generación. Yo creo en eso. Sí, es parte de la cultura nuestra de los últimos 30 o 40 años el rock eh, es parte de la vida misma y bueno a mí se me ocurrió cuando nació mi hijo Dante hace 8 años, ya tiene 8 años y de chiquito digo le voy a hacer escuchar algo de tranqui música de Pink Floyd que yo me gustan las Beatles de Zeppelin eh, o me gusta Bach Vivaldi pero me pareció que los pibes tampoco condenados a escuchar en ese momento a los Teletubbies, Floricienta Barney, creo que eso un poco le quema la cabeza a los chicos, esa música, ¿no? Sí. <risa> Tratar de entretenerlo con Barney o con solo... diciendo. Entonces se sí, sí. me ocurrió hacer música de la que a mí me gusta, heavy metal. Desde el primero empecé con un tema de Tren Loco, hoy ya hacemos en silencio. Después temas de Metallica, de Iron Maiden, de Mega, de, de Pantera. ¡Qué bueno y, eso! Y la idea es que le gusta a los papás, a las mamás y, a, y al hijo que vaya disfrutando también detrás de toda la distorsión, el ruido de la... Eh, la estridencia de las guitarras y de los tambores eh, está esta esencia que es la música, no la, la armonía y la melodía en su estado puro que la, la que amamos los metaleros que a veces por la estética sonora que tiene mucha gente se asusta como diciendo no, todo ese esto, ruido que claro. esta música, ahora Gustavo vos dijiste que empezaste por tu hijo, ¿primero le hiciste escuchar metal de una o directamente le empezaste a hacer las versiones que pensabas que podía llegar a ser mejores para él? ¿Cómo, cómo fue el experimento y cómo resultó? A él le, le encanta, a veces él, él de chiquito escuchó esto, y bueno, yo lo hice con la intención de hacer algo privado, algo personal. Cuando venían amigos a conocer a, a mi hijo, bueno, me decían, che, qué, qué es lindo que eso que está escuchando, bueno, me hice una copia, bueno, y bueno, empezó así todo, como un, un juego y hacerlo... Después me metí en internet y que no había nada de Metal for Babies, que es el nombre internacional, y había solamente remeras, gorritas, que yo... Eh, sí. Indumentaria para ver, pero no había música metalera para ver... Había música de los Beatles para bebés, música de VGs, música suave, ¿no? Pero sí. así metal no había. Y creo que sí, a él le, le, le encanta, le encanta. bueno Ahora ya escucha, quiere escuchar las bandas originales, ¿no? Ahora va por Black Sabbath, escucha... <risa> claro, eh, bien, bien sí, entendió sí. todo. <risa> y, y es, es una buena... De su cultura, sin, sin inducirlo ni, ni obligarlo, ¿no? Disfrutar un poco lo que nos gusta a la, a la generación que lo precedió, a los papás, ¿viste? Compartir eso, ¿no? Con otro audio, con, otra, con una frecuencia más suave para el oído de los bebés. Gustavo muchos grandes ¿no? Sí. Gustavo Zavala se encargó de editar cuatro discos. Metal for Babies, Metal for Babies 2, Iron Babies. Me encantó ese. Yo lo quiero. Yo me voy a comprar todos, ¿eh? Aunque no <risa> bueno. tenga ni, ni, ni yo bebé ni bebés cerca tampoco, pero no importa. Lo voy a escuchar para mí. The Wall for Babies, también. Son esos cuatro discos. ¿Y cómo te fue con esos discos? ¿Qué onda? ¿Con repercusión o venta? Bien, bien, muy bien. La verdad que una, una alegría muy grande porque hay mucha demanda. Y sobre todo, ¿viste? En, en las tiendas virtuales como iTunes o... Amazon, afuera se, también se vende mucho, es un, la es un hallazgo. Quizás bandas argentinas no conocen, eh, por ejemplo, yo tengo la banda Tren Loco y Tren Loco se vende más en CD, ponele, eh, pero en Amazon vendo más de Iron Babies o de Metal 4 que de Tren Loco. Si Entonces, alguien por... quiere alguno de estos discos, ¿qué tiene que ir a Amazon? Estos discos se consiguen en Amazon, pero también se consiguen en las, las tiendas como lo, locales como Locuras o Musimundo, está... Okay. O si no por internet directamente lo, cuando es largas las distancias que yo al exterior o a las provincias eh, se comunica con nuestro con nuestro mail tren loco argentina .com, o la página de puntocom y sí se lo enviamos por, por correo es, es lo más práctico eh, Gustavo una una más eh, musicalmente cómo es el desafío de agarrar un género que se caracteriza pr principalmente por no ser relajante O sea, por ir al frente con todo y sacarle la, la violencia para que quede amigable para, para un bebé. Y uno como lo siente, uno cuando sentís una música, eh, le, le conoces los secretos de esa música. Te metes es un universo maravilloso, es un bosque donde encontrás... Si vos ves un bosque de lejos, ves todo verde o todo marrón. Pero, o, o el océano, si lo mirás desde lejos, ves todo azul el agua. Uh -huh. Pero adentro hay seres, hay movimientos, hay vibraciones que disfruta el, el metal, como en mi caso hace 30 años que, que tocamos, y es como que le conocemos las frecuencias, la, las armonías y las melodías, y por donde pasa la, la musicalidad que realmente transmite y te hace soñar, ¿no? Eh, uno, eh, es fácil despojarla después del, de lo que uno sabe que es estridencia, como puede ser los tambores, la distorsión, los palancazos, lo, los gritos de los cantantes. Lo que queda atrás de todo eso, despojándolo de eso... De esa estética queda la ética, o sea, el, el sentido eh, literal de la, de la música, la armonía y la melodía. Es algo que uno tiene, eh, como músico lo, lo define bien y sabe que eso en definitiva le llega a la gente. Que el ADN, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Total. Gustavo, muchísimas gracias por esta conversación. Aguante Tren Loco, enseguida vamos a estar escuchando también eh, algo de tres Loco. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por compartir este momento de Nacional. Y bueno, aparte de parte de una mano independiente y como músicos, eh, muchas gracias por, por este espacio. Y, y cuando quieran venir avisen, ¿eh? Es tocar la puerta de atrás y todo ah, bien. Bueno, vamos, estamos por editar un disco nuevo, ya una vieja escuela con Tren Loco. Ahora vamos a tocar el Metal para Todos, un festival muy grande se hace en el, se hace en el Estadio Malvinas, junto a bandas como, hay como 40 bandas en vivo, para eh, tocar de Rata Blanca, Carajo, Tren Loco, eh, orca, ¿Cuándo va a ser eso? Esto va a ser para el 8 de agosto, 8 ah, o 10 de agosto creo. Qué buena excusa sí, para juntar todo, ¿no? Y hacer una... Sí, porque tenés 40, hay tres escenarios, eh, es la sexta edición del Metal para Todos. Sí. Y eh, bueno, es algo porque hay muchos chicos que pueden ver con el pago de la entrada, ver 40 bandas, ¿no? Claro. O sea, Cruzarse toda la tarde, estar compartiendo entre amigos. Igual, bueno, tres Loco después, antes de eso, estamos de gira por Ecuador, estamos el 27 y el 28 de julio en Guayaquil y en Tabacundo, es nuestra sexta gira por Ecuador, País Hermano, así que estamos muy en plena actividad. Y ya preparando lo que va a ser el disco Vija Escuela, y calculo será en agosto, septiembre, en las calles. Bueno, que sea el éxito, entonces, y la, la buena onda para la banda y para vos, Gustavo. Bueno, bueno, muchas gracias. Y gracias por el espacio, y bueno, cuando tenga material nuevo, se lo acerco o les acerco lo de, el material fresco que tenemos de, de Wolf for por Babies, favor. que es la obra completa. Sí, de, de Nada, todo, Freddy. todo queremos. <ríe> así lo, lo escuchan en WAP, en, en, en sonido... Que viene el, el original del disco, ¿no? Dale, dale, dale, vale, charlamos parece. un rato. Gracias. Gustavo no. Zavala, líder de Ten Loco, estuvo charlando con nosotros. Vamos a escuchar también eh, un ejemplo. Claro, para, el trabajo para... de Gustavo sí. justamente con esto. Primero el original. Vamos a escuchar Pantera. Conocen Pantera mínimo de nombre. Y seguramente tal vez si conocen Pantera van a conocer esta canción. La baladita de Pantera, ¿no? ¿O no? Sí, ponele. Por ahora, por ahora una veladita. Hasta ahora podría ser por baby, ¿no? Este es el original. Este es el original. Pensaron que la otra parte era para Baby, este no es el original. No, este es el original, esto es Pantera. Sí, estás escuchando Nacional Rock. No, no, no, esto no es romper la siesta, no todavía... Estamos demostrando el trabajo que, este, que hace Gustavo Zavala y era Tren Loco con Metal para Bebés. Este, escuchamos la versión original de Pantera y ¿qué pasa con Metal for Babies con esa misma canción? Ah, es igualita, vamos a ver. ¿A ver? Igualita. Escuchémosla. Me gusta mucho más Que la versión que hicieron De Tule Es que el tema Da Mucha para otra más. cosa Da para otra cosa No, y esto entiendo Que sea así, ok Aparte esto Si yo te, yo te lo puedo escuchar A alguien que no tiene idea de... A ver Es que la melodía de, de metal Tiene unas cosas buenísimas Encima son súper épicas En general Sí Que, puedan, que pueden llegar a, a realmente a generar algo copado en un bebé. Bah, no sé, yo no entiendo nada de bebé, pero me imagino. Es que, bueno, justamente como le decía a Gustavo, el desafío está en sacarle la épica, sacarle la irritación, sí. sacarle el riff, sacarle la violencia. Pero que quede... Pero que quede algo, que quede... Que, quede, que se note que es metal. ¿viste? Y Luis lo hace muy bien, Gustavo Zavala, líder de Tren Loco. Y justamente hablando de Tren Loco, vamos a escuchar una de sus canciones llamada América.